En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de ese rock su programa favorito. Yo soy Nico Trejo y hoy estamos comenzando ya el ombliguito de semana. Ya es miércoles, en unos días nos alcanzará el fin de semana y ya estaremos descansando nuevamente. Pero mientras tanto estaremos aquí para alegrarles el día un ratito con una buena hora de música rock en todos sus géneros y subgéneros. Vámonos rápidamente con la música, lo que escuchamos al principio fue Blur de eh, con esta rola llamada Coffee and TV y ahora nos iremos con algo del señorote Carlos Santana con Rob Thomas y esto es Smooth, recuerden que están en C-Rock y esto ya comenzó. eso que escuchamos fue a Santana con Rob Thomas, con algo llamado Smooth, una muy buena rola y la que sigue, no podemos eh, quejarnos, también es una muy buena rola, ya la hemos tenido varias veces acá en C-Rock y muchos la recordarán por ser el soundtrack de Los Infiltrados, creo que siempre digo eso cuando presento esta rola pero es que es muy buena película y muy buena canción, lo que sigue a continuación es kit morphis con algo llamado I'm shipping up to Boston. que acabamos de escuchar fue I'm Shipping Up The Boston de Dropkick Morphys, una muy buena rola y la que sigue a continuación también lo es es del ex baterista de Nirvana Dave Grohl y su banda, lo que sigue es Foo Fighters con algo llamado All My Life, recuerden que están en C-Rock y ya tenemos un ratito de buena música y aún nos falta todavía otro poco Vámonos con la música Searching for something, something never comes Never leads to nothing, nothing satisfies But I'm getting close, closer to the prize At the end of the rope All night long, a dream of the day When it comes around and it's taken away Leaves me with the feeling that I feel the most Feel it come to life when I see your ghost <laughs>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 Lo que acabamos de escuchar fue All My Life de esta banda llamada Food Fighters Liderada por el señor Dave Grohl Y antes de irnos con la música quiero recordarles que nos pueden seguir En todas las redes sociales como Radio TV Croc así nos van a encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, en todos lados por allá andamos. En el mundo virtual vaya y dese una vuelta y cheque todo el contenido que tenemos. La verdad es que le va a parecer bastante interesante porque hay contenido para todos los gustos. Ahora sí, vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Junior Senior con algo llamado Move Your Feet. que acabamos de escuchar fue Move Your Feet de Junior Senior y ahora nos vamos a ir con un eh, cover bastante bueno eh, o un mix como lo quieran llamar de esta banda llamada Justice hacia la rola de Kasabian, We Are Your Friends, un muy buen cover, se los dejamos aquí en C-Rock. Eso que acabamos de escuchar fue Justice con algo llamado We Are Your Friends. Y ahora nos pondremos un poco románticos y escucharemos esta rola del señor y Kravitz. Esto que se llama Again. Ahí está para todos aquellos que en este momento se encuentran enamorados como el señor Flavio Reyes que está en cabina. Muchas gracias por hacer de este programa algo increíble. Para usted señor esa canción, usted que está totalmente enamorado de su bella novia. Ahí está esa cancioncilla. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Nirvana. Esta banda ya la conocen. El señor Kurt Cobain en las vocales. Y esto es Smell Like Ten Spirit. Eso que acabamos de escuchar fue Nirvana con algo llamado Smell Like Teen Spirit esta banda fundada por el señor Kurt Cobain, muy buena banda lamentablemente pues sabemos lo que, lo que le, le ocurrió ¿Ah? perdón, a este señorote de la música ahora está en la lista de los 27, todos aquellos que perdieron la vida eh, a los 27 años con una excelente carrera, entre ellos se encuentra también Jimi Hendrix eh, también se encuentra Jim Morrison Alanis Morissette, eh, Alanis Morissette, esta todavía ni muere, ¿por qué dije Alanis Morissette? Janis Joplin, este, también está Amy Winehouse, mucha mucha personalidad de la música ha perdido la vida a esa edad tan joven. Yo lamentablemente, pues les diré mi edad, estoy en esa edad, así que me cuido mucho, ya no voy a fiestas, porque no quiero ser como los artistas que se quedan a los 27, quiero seguir viviendo. Aunque yo no soy un artista, ¿verdad? <risa> Vámonos con más música antes de que siga hablando más andeses. Y lo que sigue ahora es Oasis con algo llamado Wonder World, solo por ser rock.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 eso que acabamos de escuchar fue Oasis con algo llamado Wonderwall y ahora nos iremos con esta rolota de este grupo la verdad este grupo es uno de mis favoritos bastante favoritos Queen of the Stone Age es a quien me refiero y en esta canción tienen en, en la batería pues al señor Dave Grohl es una muy buena rola y la verdad es que esta banda tiene otras rolas bastante buenas que les recomiendo muchísimo y si usted acaba de conocer apenas esta banda pues vaya y búsquelo allá en Youtube, Spotify o en donde le guste escuchar música búsquelo, la verdad está muy bueno, esto es Queen of the Stone Age con algo llamado No One Knows eso que acabamos de escuchar fue Queen of the Stone Age con algo llamado No One Knows una muy buena canción y ahora nos, nos iremos con esta rola de Radiohead esta rola para mí se me hace muy memorable porque salía en el FIFA del 2016 del 2016 del 2006 perdón ando como que fallón con las fechas y con ciertas cosas así es esta rola salía en ese en ese buen juego videojuego <risa> y lo recuerdo muy bien vámonos con esta rola que se llama Mixemitosis aquí en C-Rock Eso que acabamos de escuchar fue mixo, Mixomatosis de Radiohead, una muy buena rola, eh, viene en el disco Kid A me parece por allá, o oh, no, no es cierto, creo que... No, mejor no digo porque ando muy fallón en fechas, nombres, etc. El caso es que es una muy buena rola. Ahora nos iremos con algo de los The Strokes y lo que escucharemos a continuación es Juicebox, solo por ser rock. But it's not that easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Over goodbye, won't you come over here? Uh, wow! Muy bien amigos, pues ha llegado el momento de despedirnos, de decir adiós. Pero recuerden que mañana tenemos una cita a la misma hora, ya saben, punto del mediodía. Estaremos por acá con más música para hacerle pasar un rato súper agradable con mucha buena música, ya sea en la escuela, la casa del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No olvide sintonizar la demás programación que tenemos aquí en Radio TV Croc. Punto org, y también revisar nuestras redes sociales recuerde que es muy sencillo encontrarnos simplemente tiene que buscar Radio TV crocs en todos lados como en Twitter, Facebook, Instagram, Instagram y Twitter y ya lo había dicho y todas esas redes sociales puede encontrarnos bastante sencillo y fácil y recuerde que si a usted le gustó este programa o cualquier otro que haya escuchado puede irse al apartado de la página donde dice Eh, podcast Y allá encontrará todos los programas Para escucharlos en línea O para descargarlos, así que ya sabe Dese una vuelta por todo nuestro contenido Yo soy Nico Trejo Espero que le haya pasado increíble, muchas gracias Por haber estado acá, esto fue Ser Rock Yo los dejo con esta rola que se llama Bittersweet Symphony y esto es The Verb Nos escuchamos mañana ¿Sí se puede o no se puede? En México hay pobreza. Entonces no se puede. Pero tenemos una fuerza de trabajo con la grandeza de las más poderosas del mundo. Entonces sí se puede. Nuestros estudiantes califican por debajo de otros países. Entonces no se puede. Pero tenemos premios Nobel. Entonces sí se puede. Casi siempre perdemos en penales. Entonces no se puede. Pero hoy somos campeones olímpicos. Entonces sí se puede. fuimos capaces de construir una de las ciudades más grandes del mundo sobre el agua, la Ciudad de México. Entonces sí se puede. Tenemos riquezas que otros no tienen, petróleo, plata, bellezas naturales. Entonces sí se puede. Tenemos las ideas y las ganas para transformar al país. Entonces sí se puede. Tenemos la energía, tenemos el compromiso para mover a México. Entonces sí se puede. Somos México, tenemos una firme convicción. Sí se puede. Gobierno de la República. Compañeras, compañeros de la Croc, ya soy Edith 10 y los espero ya saben en punto de las 10 de la mañana para hablar de diferentes temas con diferentes invitados. Yo llevaba laborando dos años y dije no, no creo que alcance para una casa todavía. Me cotizaron y me dijeron que sí alcanzaba para sacarme mi casa. Yo me puse a pensar y dije lo mismo que si estuviera pagando una renta Pero ya es, digo, ya es mi casa. Quedé agradecida con Infonavit, que alcanzó horas, alcancé más que nada a que me dieran mi casa en muy poquito tiempo. Vivimos bien, cómodos y pues la casa está perfecta. La verdad me gusta mucho. Mover a México. Gobierno de la República.